Sí, es que no me, no, me, no me gusta, primero que no me gusta perder y menos perder en, el, en estos partidos que uno va perdiendo de La realidad es que son vidas menos que te van quedando Porque nosotros son todos playoffs son todas finales para salir del pozo Nosotros estamos en una pelea cabeza a cabeza con Sioniste de Paraná, con Instituto De los cuales nosotros tenemos más partidos jugados que ellos Entonces vos sabés, cada partido para nosotros es una oportunidad menos que, que, se, que, se, que se nos va yendo te Hay mandamos te el talismán. Tal. Hoy te mandamos el talismán. Lo mandamos el gallego. Es un... De verdad que con el gallego no, no va bien. Así que, bueno. Aparte es un amigo, está bueno que sea televisor porque... Eh, que, que quede todo claro. A ver si algunos lo van a entender. Eh, Bruno, te saludo de otro... Cerquita donde estamos, aquí en, en Córdoba, recién llegado. Este... y, y... Y me ato o, o continúo la charla que, que, que habéis arrancado, Matías, y digo, a, hablando esto del disfrute y de los momentos ¿no? Tuyo de tu carrera, estás en un momento donde tenés mucho reconocimiento por la cantidad de, de partidos que tenés jugado, por la cantidad de años que tenés, por la gran trayectoria, eh, y me imagino que tampoco tenés ese, ese sentimiento agridulce, ¿no? por un lado el reconocimiento y a tu carrera de tantos años y de tanto tiempo, y por otro lado, El no poder disfrutarlo apenas en un momento donde es el peor de la historia de, de tu equipo, ¿no? De la Tena de Córdoba. La verdad es que, que dijiste una gran verdad. De hecho, te lo he dicho a, a colegas tuyos, a, a, al, al mismo club, cuando me hicieron poner la camiseta. Soy un agradecido de las palabras de elogio y de todas las cosas. Pero no es momento de festejar, como decía Mati, recién, no tengo la cabeza para estar festejando esto. Hoy no, no, no lo, ni lo estoy disfrutando ni pienso tampoco... En este logro, un logro que el día de mañana capaz que sí, o para mi hijo, o la, uno que está siempre en el club, la gente del club. Pero hoy, hoy quiero, como sea, salir de esta situación, porque ya al, al final de mi carrera, de eh, estar pasando por esta situación... es durísimo, es duro. Entonces quiero, tengo la energía y la cabeza, uno a veces ni duerme, duerme mal, eh, por, por esta situación. Entonces no lo no quiero desviar la cabeza ni un segundo, estamos entrenando mucho, estamos entrenando de la, la noche a la mañana. Eh, pesa, es que estamos todos juntos como dijo el Nero Romano, y somos la, la familia nuestra, somos los compañeros, el técnico son dos meses que nos quedan y bueno, después, si sí, el que me conoce sabe que salgo de esta situación, voy a festejar y bien, bien festejado. Eh, Bruno y, y, la, y la pregunta, ¿no? Eh, que, que uno tiene que hacer a tal eh, a, talo a esta, esta declaración tuya del de momento de Atenas y, y de lo que uno ve en tal de posiciones ¿por qué se llega a esta situación? Porque creo que no sea solamente por una serie de resultados. Me parece que no. hay un montón de cosas. ¿Cómo, cómo haces el análisis vos? Yo el análisis lo hago, como dije al principio de la nota. Nosotros tuvimos entre tres y cuatro meses, por lo menos entre tres y cuatro jugadores menos, y tuvimos dos meses con cinco jugadores menos. El caso particular, bueno, el primero es mi hija que me tocó vivir a mí, y después a los gripos, pues, que eh, son temas personales que ¿viste? uno no le gustaría vivirlo, le tocó vivir, eh, después las lesiones, el tema de los americanos, Eh, fueron un cúmulo de cosas que nunca a, a Mirabel le tocó tener el equipo completo Nos, por nosotros pusieron la cara eh, chicos muy jóvenes, juveniles que hoy por hoy no tienen ni minuto en cancha en su momento eran titulares fue una responsabilidad muy grande eh, no, no contar con, con el equipo completo después fíjate, hoy cuando está el equipo completo, menos con obra nosotros hemos perdido eh, dos partidos en la última bola y uno porque por, por un error que no fue nuestro ¿Entendés? Bien. Entonces, la, la situación sería otra y somos conscientes que todos los equipos saben que si nosotros no todo completos como estamos ahora, la, la realidad de Atena era distinta. Pero bueno, hoy nos toca vivir esto, eh, entonces hay que, hay, que, hay que ser hombre, afrontarlo, o que está acostumbrado, no está acostumbrado. Somos grandes, es un momento difícil que hay que poner el pecho por el bien del club y también como hablamos entre nosotros, es por el bien del club y el que no siente el club por el bien personal de cada uno porque para nadie en el, legal, en el historial de cada uno ¿Va a estar bueno que, que está perdiendo el descenso? No. Eh, eh, ¿La realidad? Sí, seguro, y además... Eh, o sea, ha pasado con otros grandes en otros deportes, en el número uno en el fútbol de la Argentina, que le ha tocado equipos muy grandes que tal vez... Uno nu nunca imaginó, nunca presentó el escenario de River o el mismo Independiente que les tocó eh, en, en los últimos años que, que tengan que, de que descender de categoría. Y sinceramente presentar hoy el escenario de Atenas con la complejidad que vos lo, est lo estás presentando eh, sería algo algo similar a aquello que ocurrió, ¿no? Eh, difícil sí. de, de, de, de imaginarlo, en definitiva. Sí, sí, tal cual. Por lo menos nosotros lo estamos tomando así no sé cómo lo, lo tomará todo todo el mundo también es cierto que muchos quieren que Atenas se vaya al descenso ¿no? o sea, ¿te parece a vos? A mí, no, no, no me parece, estoy seguro eh, no el que me conoce a mí sabe que yo digo las cosas que pienso y siento, o sea, yo lo siento y lo pienso así no digo que no te he equivocado pero yo lo pienso así eh, comparto también declaraciones de muchos participantes que están opinando en este momento pero bueno, no es mi tema ni opinar de eso como te vuelvo a repetir la energía mía es esto, los responsables somos nosotros entonces tenemos que sacarlo adelante Como sea, pero también soy consciente que a la, a la liga no le sirve que a Atenas se vaya porque es el más grande de la historia, eh, junto con Peñarol, y, y la, la historia la escriben los clubes grandes. Atenas es grande y que está pasando este momento y que puede y salir adelante. Y sentís que, que, que van a poder, por lo que olfateás, por tu experiencia, por lo que te dejan los vestuarios, los pasillos de Atenas a lo largo de de, de esta historia deportiva que tenés en, en tu club, sentís que van a poder... Si no lo sintieron, no, no, no estaré yendo a entrenar. Sí, lo siento y por lo menos voy a dar todo de, de mi parte y confío ciegamente en todos mis compañeros de cuerpo técnico que también van a dar la vida para, para salir de esto Los veo muy comprometidos, veo cómo se entrena, veo cómo se encargan los partidos. Después, viste, el área de fuerte, puede salir bien o no malas cosas, pero estoy tranquilo como están entregándose todo el equipo. Eh, estamos hablando con Bruno Lava que es el hombre de récord de partidos jugados, un hombre que está eh, ahora un hombre, en aquel momento un pibe cuando arrancó y, y, y, y, y empezó a jugar al lado de, de, de su ídolo Marcelo Miganesio, hoy ya lo pasó eh, en gran parte de la estadística. hablando de este, de este mal momento de Atenas, él muy constanciado muy comprometido con, con el equipo que su padre preside y que forma parte de, de, de su vida familiar, Este, Atenas de Córdoba eh, y me quedé con algo que le estaba contestando recién a Mati ¿no? y no no no es por ahondar eh, mucho en esto, pero me, me queda la, la, la sensación de que recientemente eh, en el mal momento bajo golístico o de la posición de que está en la tabla de posiciones hoy con Atenas de Córdoba este, se mira otras cosas también se mira eh, esta cuestión que acababa de decir hay muchos que quieren que Atenas se vaya, ¿vos crees realmente eso? Sí, Fabio lo que me preguntó Matías recién, lo vuelvo a repetir, no lo creo, sí, o sea, no, lo, no lo creería, no lo sintieron no lo digo. Para mí sí, porque hay cosas... ¿Pero por qué motivo decís eso vos? Si eh, bueno, es un motivo que yo, lo... yo me lo voy a guardar en persona que cuando termine la liga se hablará. No no, no quiero ni polemizar ahora, ni, ni muchas cosas, pero hay muchas cosas, viste, que muchos paracaidistas que hablan o que tienen forma de actuar que no lo tienen antes y después, como vos decís, son muy poco respetuosos con la historia. Hay gente que tiene dos o tres partidos de liga... Vista dentro de la cancha Afuera lo que sea Y no se respeta Y la día La conocemos mucho Sobre todo Lo que tiene muchos partidos y hay, hay que ser es Un poquito se Por eso nada, se, lo... se equivocan o Se ven por la televisión Muchas cosas A ver yo te una pregunta a vos El jugador cuando En el caso mío Que suele hablar mucho Dentro de la cancha ¿Qué se le hace? ¿O qué le pasó me a entiendo. Gutiérrez Cuando se equivocó? ¿Qué, qué pasó? Contestame me entiendo, me, Vos me, me haces esa pregunta Vos contestame ¿Qué pasó cuando Gutiérrez Se equivocó? ¿Lo sancionaron o no? En, en esta última sí, sí tú... amigo, cuando sea cuando el jugador se equivoca se sanciona o no sí sí y cuando los demás se equivoca, qué pasa acá cuando quien se equivoca cuando los demás cualquiera de y cualquier lado se equivocan acá qué pasa y no pasa nada y bueno entonces viste ya, te tiró una te que me la, la deja picando después después cuando termina la liga, seguimos analizando las demás cosas viste no hay que subestimar también como voy a decir 850 partidos no puede conocer un poquito la liga no entonces ves cosas raras que antes no pasaban Lo que pasa es que nadie se anima a hablar también. Entonces vos, vos me querés hablar con también el día yo voy a hablar. Y voy a hablar con nombres también, con nombres propios de gente. Y hay gente que, que va y le dan, se la dan de algo. Y cuando se ve, cuando está un país viendo una imagen, que ve que se equivocó, no son capaz ni de país disculpa El jugador capaz que pide disculpas, la sanciona tiene igual. Sí. Entonces hay que ver cosas que sean que sean pareja para todo, ¿no? Entonces yo acá no sí. responsabilizo a nadie. Yo te doy un ejemplo claro le la pregunté cómo me hiciste y lo mismo me dijiste, no pasa nada, listo. Ya está, que queda ahí, no pasa nada. El jugador paga, paga sanción, paga técnico, paga multa, eh, paga fecha. Entonces hay que, hay que ver, viste, si acá y se ve que se equivocaron. Bueno, no pasó nada, siga. Y capaz que un punto, dos puntos, nosotros, ¿sabes cómo lo, nos da aire a nosotros ahora? No tenemos ni idea de los aire que nos dan. Pero yo coincido sí. con vos en la parte que me parece que es más saludable, inclusive la visión para el momento de ustedes, con respecto a, a no soslayar a la historia. Eh, Me parece que esa es la sí, más la valorable. La a nadie le conviene. Más, más que la historia, más que todas las cosas. No, pero Bruno, a ver, que se entienda desde y este puntuales lugar. puntuales que están pasando, ¿no? Que, a, no es conveniente que no esté Atenas en la liga. Punto sí. y aparte. Ahora, sin desconocer que está atravesando un momento deportivo muy complicado. Sí, sí, sí, no tiene que ver una cosa con otra. Atenas es grande y esto. El momento complicado de Atenas, sí, los responsables, los jugadores. Listo, perfecto en este momento responsable y crítico que estamos pasando hay situaciones que nosotros hoy estaríamos en otra posición y tu bronca sí. evidentemente es otra, va por otro lado y, y claro, no tenga duda, y bronca por todo, y bronca por todo, como decía que dijo Fabián, uno tiene muy, uno tiene años en esto, ¿no? Pero parece que que no, o sea uno que, que sea como dicen ustedes, que uno siempre esté alegre, contento, todo, no quiere decir que sea tonto tampoco, ¿no? Que y se queda cagado, eh, no, no. a ver, es bronca con Hay intros, dirigentes, otros no, jugadores, no, periodistas... No, voy a con nadie. Fabi, vos me conocés y nunca polemicé con nadie. el tema es así, con termine la liga, que no se pueda sancionar a nadie, vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar todos. O sea, yo capaz que yo no estoy jugando más antes. Vamos a hablar de muchas cosas y capaz que se muestran cosas. Viste, pero hay que hay que, o ser honesto. Hay que ser honesto todos. Tenemos que ser honestos. ¿Eh? Yo me río, todo, yo me equivoco, levante la mano. Como todos en su momento me tocó pasar por la equivocación y aguantando que todo el mundo hable la biblia del Vasque no está solamente en Buenos Aires muchachos. la biblia del básquet lo hacemos todo todo lo del interior capaz que más que lo de Buenos Aires entonces hay que respetar y escuchar a todo el mundo hay que ser respetuoso, más que todo es respetuoso en el básquet, en la vida en un montón de cosas y vuelvo a repetirlo porque se estoy riendo porque ser así se todo el tiempo Ay, vos me preguntás por eso mucho, yo estoy saliendo a no hablar en ningún lado porque la verdad es que estoy caliente con mucha actitud no, no me jodan y un solo ejemplo Hola. como, como tiré ese solo de tengo varios más vos jueces y me dices si sí, no pasa nada y, y eso es lo que le pasa a Juan no pasa nada es lo que está un camisa bueno vamos a lo vamos ver, vamos más a adelante. adelante claro vamos no, a respetar no, no lo que dice Bruno y lo vamos a hablar, a no, no, va a hablar no, más adelante ningún problema Bruno un abrazo hacer no, foco bueno. en a sacarse un poquito la bronca encima y a hacer foco en, en el equipo que te necesita. Dale, muchas gracias y le abrazo por ustedes, ¿eh? que anden muy bien. Chao Bruno, chao. Bruno Lava que el capitán de Atenas de Córdoba con alguna bronca, ¿no?